Cuando ya pasaron cinco minutos del nuevo día Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio La noche comenzará con mucha poesía Vamos a charlar con Hugo Ponce, protagonista de Galopar, Su homenaje a Paco Ibáñez, a José María Vilches a través de textos del siglo de oro y de la República Española. El hombre se va de gira, va a exponer su poesía sin intermediarios en España y en Francia. Vamos a hablar con él sobre algunas fechas que tiene su agenda aquí en Buenos Aires y después de cómo se está preparando la partida, haciendo las valijas con este tan buen unipersonal. En el mini recital de las tres y media de la mañana, la armónica de Hugo Díaz. Con Daniela Horowitz vamos a hablar de la salida de su segundo disco, Desmesura. Charlamos con Sammy Abadi, violinista, un hombre que pone su instrumento al servicio de la música de laboratorio, mucha electrónica, crea atmósferas y, y climas absolutamente singulares y tiene una fecha muy próxima en, al escenario en el barrio de La Boca. Hoy vamos a seguir presentando el último CD de La Bidú, Remando la Historia. De nuestra agenda, vamos a anticipar el concierto de Federico Pecchia en Salta y Resto el próximo 31 de octubre. Nos van a visitar Hernán y Marina Ruiz de Mister Vértigo para hablar de la presentación de su CD, Demasiada Agua. Madrugada de música latinoamericana con Luis Salinas, con Yusa con Verónica Condomí, con Mercedes y Drexler, con Aymama, con Ariel Carlino y la leyenda, con Pablo Milanesi y Caetano, con Tonolec. Madrugada de música latinoamericana como la de todos los viernes en Prohibido Amanecer. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del diario. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 10 minutos, la temperatura para capital y alrededores Es de 19,6. La humedad del 79% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico para el día de hoy? Una mínima de 15 y una máxima de 25. El extendido habla de un sábado con sol y altas temperaturas, de un domingo con lluvias a partir de primera hora de la tarde y un lunes con descenso de la temperatura. El sábado una mínima de 16 ...una máxima de 28... ...el domingo... ...una mínima de 18... ...y una máxima de 26... ...pero... ...con paraguas... ...a partir de primera hora de la tarde... ...y el lunes... ...una mínima de 13... ...y una máxima... ...de 22 grados... ...vías de comunicación... ...53546655... ...nos encontrás en Facebook... ...como prohibido amanecer... Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar Te dejo nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer.arroba.radioam750.com.ar Madrugada de música latinoamericana como la de todos los viernes y arrancamos con la viola de Luis Salinas, Samba Triste. Arrancamos la madrugada con la guitarra de Luis Salinas. Samba Triste. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Yo creo que Hugo nos visitó, sería el mes de julio, y su espectáculo estaba todavía en The Lift. Fue una noche realmente... Deliciosa y un momento de radio singular porque lo que primó tanto en el recuerdo como en los momentos en los que Hugo Ponce nos, nos regaló parte del espectáculo lo que, lo que primaba era la palabra y entonces era como una especie de, de gran homenaje a la radio por encima de que por supuesto esto era un, una especie de, de desprendimiento ...de su gran homenaje a Poco Ibáñez, a José María Vilches... A, ...al Siglo de Oro y a la República Española. ¿Te acordás cuando nos visitó Hugo Ponce... ...y nos dejó regalos como estos? Alegraos, señores... ...que os aprovechen los manjares que habéis dispuesto... ...disfrutad ahora que podéis... ...en cuanto el viento solano... ...allegue a vuestros oídos las noticias de las sublevaciones campesinas en Alsacia y Sajonia, os atragantaréis como cerdos de piara enferma, dulces son las natillas, más amarga la verdad... Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sepase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobre quien los jueces con pasión sin ser un guento, hace humanos pues untándoles las manos les ablanda el corazón quien gasta su opilación con oro y no con acero el dinero procura que se aleje del suelo la gloria fana? ¿Quién, siendo tan cristiana, tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Se pasé, pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Si te perdiste aquella noche irrepetible de julio, Bueno, te lo presento. Se llama Hugo Ponce. Hugo, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buenas noches. Un gustazo saludarte de nuevo. Igual, igual, igual. Bueno, decíamos, preparando las valijas, eh, pensando en ese espectáculo que, de alguna manera, en el diálogo que tuvimos aquella noche, fantaseábamos con cómo será ir a, a tirar esta poesía sin intermediarios allí, en la geografía, en la que, en la que fue parida, en la que fue gestada y bueno, si viene eso, contame, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando, bueno, estés armando las valijas pensando en España, pensando en Francia? Sí, sí, Gustavo, realmente es un gran proyecto en el que nos embarcamos, eh, vamos a hacer nuestra gira desde el 13 de enero próximo hasta el 13 de enero, calculamos hasta el 13 de febrero, eh, vamos a andar por ciudades de España y si podemos, Eh, también andaremos por París haciendo a Galopar. Muy bien. Realmente es un, un gran desafío, ¿no? Y además una experiencia irrepetible, ¿no? Porque, como decíamos, todo esto, tanto este, el Siglo de Oro, la República Española, vas a recorrer los lugares donde fueron paridos cada uno de estos versos y eso es absolutamente singular, es una experiencia única. ¿Qué se viene el lunes y tiene que ver, por supuesto, con el viaje? Sí, el lunes hacemos una presentación, de una función de Agalopar, en Avellaneda, en el Centro Cultural La Calle Larga, y donde ya hemos actuado varias veces con este espectáculo y con otras cosas, en un plan de funciones que estamos haciendo para recaudar fondos justamente para, para eh, tratar de achicar los gastos del viaje. Esto es La Prida 298, altura de Avenida Mitre al 1000, justo, justo en el centro de Avellaneda. Sí, sí, sí, sí, a tres cuadras de Avenida Mitre, Avellaneda Centro, es este, La Prida y Estrada, uh -huh. y allí estaremos el lunes a las 20. Es una ocasión particular porque eh, Luis de Marco y Félix Herrera, que son los realizadores que van a hacer una película, porque están organizando con estos amigos en un trabajo también en cooperativa, la filmación de A Galopar, en un formato de corto o medio metraje, ya, uh -huh. ya veremos. Estos este, amigos van a filmar la función eh, completa, de principio a fin, uh -huh. y será una ocasión para encontrarnos con los amigos que quieran asistir para ver A Galopar, y bueno, va a ser, eh, como le llamamos nosotros, eh, A la gorra solidaria pro-gira <risa> Está muy bien, está muy bien ¿Cómo fue, hablando de Avellaneda y hablando de Agalopar eh, ese, Esa monumental epopeya que se da en todos los octubres Que nosotros tuvimos la posibilidad de anunciar Y que tiene que ver con ese mes donde el teatro Copa Avellaneda Bueno, estuvimos en el, en el encuentro de teatristas de Zona Sur uh -huh. eh, Por segunda vez, habíamos estado el año pasado también Y es una experiencia muy, muy rica porque estamos en contacto con lugares bien de los barrios. Está muy bien. Estuvimos en sociedades de fomento, en salas céntricas, pero pequeñas. Eh, entonces es, pues el contacto es muy directo eh, y se, se palpa justamente la, la condición del teatro independiente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y así ah. que la, esta experiencia nos, nos nutre una vez más eh, para para seguir haciendo esta obra con la que nosotros desde ya aspiramos a hacerla en, en lugares cada vez más grandes, pero sin perder nunca ese ese ese contacto. Sí, señor. Eh yo nunca me olvido de Luisa Calcomil cuando decía mm. que ella cuando la contrataban en alguna ciudad para Luisa Calcomil por si algún eh, oyente no, no no lo sabe, es una gran cantante y actriz nuestra sí, mapuche sí, sí. patagónica, claro. Claro, y La, la protagonista de la recordada Jerónima que ella siempre dijo una frase, decía siempre que, que iba a algún lugar, me dijo una frase que yo no me la olvido más es que cuando ella va a algún lugar la contratan, en su función en el en lugar céntrico eh, urbano sí. pero a ella le gusta ir a los barrios uh -huh. para encontrarse con la no, no para llevar cultura a los barrios sino para encontrarse con la cultura que ya está en el sí, barrio bien. sí eh, a ver hay teatro independiente en esas oportunidades arriba y abajo del escenario La... ¿no? Eh, es como que ese matrimonio que se da entre las dos partes, ese contrato, eh, es irreemplazable. Sin duda. ¿no? Cuando la gente del barrio sale a, a, a ver ávida de teatro, ¿no? y a veces está tan, qué sé yo, menospreciada por aquellos que tienen que armar de alguna manera la, la, la estrategia del negocio, uh -huh. y los olvidan, los ningunean, uh -huh. este... Bueno, sobre todo Avellaneda, que tiene salas históricas, absolutamente históricas, y que podría contar con, con, con lo mejor de, de, de la música o del teatro de Buenos Aires. Parece que, bueno, cruzar el puente es muy difícil y realmente es demasiado simple. Uno recorre, y nos ha pasado con esta obra, con, con Agalopar, que al recorrer los barrios, las salas pequeñas, las sociedades de fomento eh centros culturales eh que que donde se trabaja a pulmón verdaderamente uno se encuentra con con esa con esa impronta sí. del trabajo que del del del sudor eh, eh me acuerdo de calabró hace en la punta de año cuando veía telecómico yo este sí. el club ciencia de sudor uh -huh. que tenía como muretilla Juan Carlos Calabró y realmente vos ves ahí el el, el sudor en esos en esos barrios y Es realmente muy, muy conmovedor poder este, llevar lo que uno más o menos sabe hacer para encontrarnos con la, con la siempre bienvenida fiesta del teatro. Exactamente. Sí, señor. Bueno, entonces, el lunes a las 20, función a la gorra de Agalopar, Centro Cultural, la calle Larga, la pérdida 298, altura Mitre al 1000. La oportunidad, además, de estar presentes en lo que será una función filmada de principio a fin, como parte de esta experiencia que pretende terminar en un corto o en un medio metraje, y ya preparando las valijas pensando en España y pensando en Francia. Así que hubo el compromiso para charlar más adelante ya con un pie en el avión, y, y después para cuando regreses de aquella experiencia, tenerte acá otra vez y, y poder analizar cómo fue aquello de llevar esta poesía y ponerla a disposición sin intermediarios de quienes de alguna manera son los descendientes de quienes la parieron. Así que el gusto enorme de volver a hablar con, con vos y, y fundamentalmente mucha suerte para todo lo que se viene. Bueno, Gustavo, como siempre, muchas gracias por tu calidez, por tu, tu acogida en tu espacio, que es un, un, un gran punto de, de, de reunión, un, un muy lindo fogón para hablar de Ahí cultura. Estoy, muy bien. Y eh, te, te, ya te digo que ya está a punto de salir del de, de horno el sí. disco de Agalopar. Oh, muy bien. Así que lo tendrás apenas salga. Muy bien. Bueno, eh, te recibimos con un, con un fragmento de, del espectáculo que nos regalaste aquí esa noche y te vamos a despedir con otro fragmento de ese espectáculo que nos dejaste aquí en la, en la 750. Un gran abrazo y... Y, y muchísima suerte para todo lo que se viene, porque seguramente en algún momento estaremos hablando de algún escenario grande para ver este homenaje a Paco Ibáñez y, y José María Vinches. Un gran abrazo, Hugo. Un abrazo, Gustavo, como siempre. Hugo Ponce. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decídeme en el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares no vayas a ser esplava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidime en el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. ...por algo hay que empezar... ...empezamos de cero... ...hasta las cuatro... ...prohibido amanecer... ...en AM750... ...vamos a hablar con... ...Hernán y con Marina Ruiz... ...pero como hacemos siempre... ...a ver, vamos a identificarlos primero a través de sus sonidos... ...y después a través de su palabra... ¿Te acordás cuando tuvimos la posibilidad de recorrer el disco de Mr. Vértigo, Demasiada Agua? Y entonces íbamos track por track y de repente paramos en uno, porque a mí me llevó hasta un lugar muy particular. Yo te decía, no sé, hay un momento de junio, así se llama el tema, donde no sé, había aires de, de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna, del gran baile, ¿no? Bueno, no, por favor. A ver, si te acordás de ese comentario, arranquemos con junio y después comenzamos a hablar. Bueno, ahí estaba el clima del que te estaba hablando y que nosotros de alguna manera habíamos trazado rápidamente un paralelo con, con aquello de Pink Floyd y del lado, del lado oscuro. Eh, no hay nada que agradecer porque la verdad que es un, es un tema muy bien logrado con un clima que nos parecía hasta cortina musical para, para nosotros, para cualquier programa de, de la medianoche. Bueno, te decía, nos están acompañando... Hernán y Marina Ruiz, muy buenas noches y, y muchas gracias, bien, gracias por, bien, por bien. haber venido una vez más. Gracias. Eh, ¿tenemos fecha conjunta? Tenemos. ¿Padre y madre? Sí. Padre y madre, no, no. padre <risa> e hija. Padre e hija. Sí. Bueno, es madre también presente. Sí, sí. ¿no? sí, sí. <risa> <risa> Mira qué pie que te di, dio. <risa> bueno, cuénteme qué va a eh, pasar. Bueno, yo en realidad, bueno, estoy ahora como representación del sexteto. Muy bien. Que es Mister Vértigo. Eh, Hernán, mi papá, que vive hace muchos años en Holanda Viene a presentar su disco, que es Dice la sombra Un disco hermoso que ya vamos a escuchar Sí, claro que vez. sí Gracias hija, después te pago Muy vez. bien, muy bien <ríe> Y aprovechamos que en realidad nunca hemos tocado juntos Más que alguna que otra cosita, a ¿no vez en Holanda este, Para hacer una presentación conjunta y tenemos dos fechas Con los dos proyectos por ahí que son como más, este, hasta ahora lo más importante que hemos hecho uh -huh. como proyectos, el su disco solista, su primer disco solista, y esto también es que es, que es mi primer proyecto en conjunto con mi marido, eh, de música nuestra. Sí. Eh, o sea que también es lo más importante que hicimos. Uh -huh. Así que eh, las dos presentaciones son toda en la ceremonia. Está ah, muy bien. Siempre decimos que la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocer al artista abajo Su historia, su mochila, su herencia musical, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas eh, Si tenemos que resumir, Hernán, ¿por qué Holanda? Y, y empezamos a contar algo de, de, de tu pasado musical reciente Bueno, ojalá lo pudiera, lo pudiera resumir yo este, <risa> Todos los días me lo pregunto Fue una cuestión bastante accidental Tenía unos amigos en Holanda Y me fui a ver qué pasaba sí. Yo estaba dando clases en el sindicato de músicos Dije en tres meses estoy de vuelta Y han pasado 18 años Uy, qué bárbaro. Por lo tanto Sospecho que ya no me están esperando <risa> este, Daba clases ahí en la escuela sindicato, del sindicato De la cual tengo muy buenos recuerdos Eh, tiene algo atrapante también Amsterdam, no lo sé, hay mucha música, pasan muchas cosas. Y, uh -huh. y, y además, bueno, me encontré con una mujer, un montón de cosas. Ahí, ¿Qué, de... ¿Qué demanda el holandés cuando dice, bueno, ahí hay un músico latinoamericano, eh, nos da la sensación que el holandés en esto se parece mucho a la... Yo, a la demanda que tienen otros europeos de encontrarse a través de un instrumento con, con un cacho de una cultura lejana, de sí. también lejana. Eh, son, receptivos son receptivos hasta cierto punto, son uh -huh. también un poco snobs. Uh -huh. ¿No? Un año quizás eh, presten atención al tango, el, el año siguiente va a ser la salsa sí. y van a ignorar bastante el tango. Pero en general pasa... Es, es Amsterdam especialmente... Bueno, Holanda es una, un país donde ahí conviven, eh, si no recuerdo mal, algo así como 178 nacionalidades. Uh -huh. tan, es muy cosmopolita, están claro. acostumbrados a que venga gente de toda parte del mundo. Sí, sí. Y entonces hay música de todas partes del mundo, africano, marroquíes, por supuesto, asiático, Bueno, hay un montón de cosas. Y, este, y hay un interés real... Y relativo a la vez por el tango. Uh -huh. Hay muchos salones de tango en Holanda, deben ser más de 60 oh, hoy por bueno, hoy. Bueno. Entonces yo es he tocado increíble. bastante en vivo, más hace unos años que ahora, con toda franqueza. Eh, en salones de tango, hay muchos salones de tango en bueno, Yo toco bueno. tango en, en Holanda mucho porque, bueno, fue una cuestión de empezar a trabajar. No, no, no me considero un músico... De tango solamente, me gusta mucho el tango, lo toco hace mucho tiempo, pero si me tuviera que, que definir, que no, por otra parte no tengo ninguna necesidad de hacerlo, ningún interés, no, sería, no me consideraría un músico de tango uh -huh. hoy por hoy. Hay algunos tangos en mi disco, pero tocados de una manera más libre. Pero bueno, resumiendo, en, en Holanda es esto, hay, hay un, un interés por el tango. Y bueno, además con la reina argentina ahora hay una curiosidad por todo lo que es argentino. Sí, sí, sí, hay sí, realmente sí, claro. mucho turismo holandés, supongo, uh -huh. en Argentina hoy por hoy, ¿no? Claro. claro. ¿Y claro. cómo era tu vida, tu historia, tu música antes de Holanda? Antes de Holanda, bueno, trabajé mucho aquí en folclore y tango son incontables los cantantes y realmente prefiero no contar porque me voy a olvidar de muchos acompañé a muchos cantantes eh, trabajé con el dúo salteño, grabé un disco con ellos, mm, tuve la suerte de trabajar con el Cuchileguizamón también, bueno, un montón de gente con toda franqueza probablemente me olvide más de los que recuerde este, porque son demasiados, son muchos años de trabajo ¿no? eh, con el folclore y con el tango con el tango también uh -huh. ahí lo estuviste escuchando ya Sabes un montón de cosas que tienen que ver con, con su historia y lo vamos a seguir descubriendo, pero ahora a través de sus sonidos. Ya lo escuchaste, Hernán Ruiz, su palabra, su música. ¿De dónde venimos, Marina? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nace la cosa? Ay, me tomaste por sorpresa. Vamos a, a armar sí. de esos tres o cuatro pasos, por lo menos los más importantes, que tienen que ver con, con tu mm. historia musical hasta llegar a demasiado mm -hmm. agua al disco de, de Mr. Vertigo. Bien. Bueno, yo empecé, en realidad si tengo que hablar de, de origen musical, tengo que hablar de mi papá. Muy bien. Este, de, de muy chiquitita otra cena ¿no? de la segunda va <risa> sí, sí, sí. a salir carona <risa> sí. bueno mi papá y mi mamá que mi mamá cantaba este, canta en realidad está muerta, está, está, está viva mi mamá eh, después bueno empecé a tomar clases de piano de muy chiquita eh, creo que empecé a tocar piano porque molestaban los ensayos tocando <risa> las canciones y ahí me empezaron a mandar a clases Y eh, tuve realmente suerte, bah, yo siento que tengo suerte con los maestros que tuve, como Nora Sarmoria, que es, es una gran ah. amiga. Y con ella empecé, empecé a estudiar piano, después eh, estudié con Hernán Posetti, otro gran maestro que quiero mucho. Con él estudié tango, eh, estudié con Abel Rubantini Jazz. Y bueno, después con Laura Bade también tuve unas clases, gran maestro también de mi papá. Eh, me casé con Leandro Ragusa Mi amado esposo bandoneonista Hicimos más música sí. todavía <ríe> Y con él tenemos este proyecto Nosotros tenemos un proyecto de tango y folclore Y empezamos a hacer música nuestra eh, Decidimos armar este disco Que es anterior al sexteto que tenemos ahora uh -huh. Armamos un disco con nuestra música Orquestamos cada tema con, como teníamos ganas de armarlo por eso tenemos una cosa bastante ecléctica como Junio, sí. que es un tema como vos decís, que tiene por ahí unas, unos toques así de Pink Floyd sí, sí, sí. Eh, y después hay otros temas que hay una baguala o, o algunas, algunas cosas más, más baladosas algo de, de, de, de cámara por ahí uh -huh. y una vez que armamos el disco nos quedamos con, como con las ganas de De hacer cosas en una formación más grande y bueno, empezamos a, a buscar compañeros para un sexteto y así es como se sumaron, eh, bueno, Ramiro Miranda en el violín Matías Cascalevich en cello Enrique Puocci en contrabajo y Ezequiel Doniani en la percusión que uh -huh. son los grandes músicos y, y, y muy amigos así que... Hay... Bueno. Dos grandes patrones que de alguna manera se repiten en la mayoría de, de los músicos de tu generación... ...pero en todos los géneros, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y es muy interesante ver cómo eso se multiplica. Primero la producción propia. Es como que está apareciendo en todos los géneros un nuevo cancionero que será de transición... ...pero es como que todo el mundo está dejando de recrear para crear, ¿no? Uh -huh. Una cosa muy, muy interesante que está sucediendo... Y por otro lado, ¿cómo se están multiplicando los músicos que son un gran dolor de cabeza para las bateas de las disquerías? Porque no hay forma de, de meterlo en ningún rótulo. Yo digo, ¿qué es Mr. Vertigo? Bueno, como primera medida, este, como solemos decir, una muy buena noticia. Pero después, ¿dónde lo meto? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que esa clasificación que es tan durita se someta a algo tan, tan plástico, tan... El límite están abiertos. Eh, lo ideal es ponerlo en todas las bateas. En no todas las pongo, bateas. Y Ahí que está. la gente se equivoque o acierte de esa manera y así se vende el disco y. Bueno, acabamos está. de encontrar la solución a una pregunta que hasta este momento no, no tenía respuesta. Que todos los discos vayan a todas las bateas. Sí, Faltan nueve minutos para la una de la mañana, tiempo de noticias, y después seguimos hablando con Hernán y con Marina Ruiz. Y 50 en 7.50 Argentina avanza derecho a la información Hora 0, 51 minutos Humedad 82%, temperatura 18 grados, tres décimas Miles de personas celebraron el Día de la Lealtad Y expresaron su respaldo a Cristina Fernández Fue en Plaza de Mayo, donde agrupaciones kirchneristas y personas convocadas a través de las redes sociales se juntaron para manifestar su apoyo a la presidenta. El evento contó con la presencia, entre otros funcionarios, del jefe de gabinete, Juan Manuel Avalmedina. Es el Día de la Lealtad, no como una palabra vacía, no como algo que se repite de un lado para el otro y que se hace lo mismo. Sino la lealtad en realidad, la lealtad Perón y Eva, que se demuestra todos los días gestionando y transformando la Argentina en beneficio de los que menos tienen. Eso es lo que estamos, lo que representa esta plaza, esa es la fuerza que le da esta plaza a Cristina. Es una marcha totalmente espontánea que todos nos enteramos por las redes sociales, cuando te convocadas, y vinimos cada uno suelto por su lado, cada uno por su forma, y lo hicimos así, ¿no? De esa forma espontánea y con gana de estar acá y compartir un día de la lealtad para el peronismo y para todos los argentinos. Se lo recuerda Como él lo hubiera querido, militando, construyendo, trabajando y haciendo una Argentina más igualitaria todos los días. Con Néstor y con Cristina. Sin ninguna duda, Cristina lida el peronismo porque lo diría en la acción. Como bien lo dice siempre ella, la conducción es algo que se dice, es algo que se ejerce y se viene conduciendo la Argentina hacia una sociedad más igualitaria, que es lo importante, ¿no? Previamente, a Medina visitó al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y lamentó la pérdida de Margarita Bartol, a quien calificó como una gran compañera. Fue un golpe muy duro, todos cuando centramos entramos en la noticia, y ni hablar cuando vimos las imágenes de ese helicóptero, la pérdida de esa gran compañera, Margarita Bartol que estuvo peleando con esos años que tenía yendo a, a un pueblito de menos de 3.000 habitantes para seguir solucionando los problemas de la gente bueno, creo que eso habla por sí mismo fue un golpe muy muy fuerte, y eh, varios gobernadores más me han comentado, bueno que ya estuvieron muy cerquita la fecha estuvo mi compañero Julián Domínguez, fue el mismo ministro Mansur, varios gobernadores, nos sentimos muy cerca del gobernador, nos sentimos muy cerca del compañero Gioja, porque realmente lo que ha hecho por San Juan, bueno, cómo ha cambiado esta provincia en estos años, de lo que era a lo que soy, que es un orgullo para todos los argentinos, y es un compañero que ha apoyado muy fuertemente todo este proyecto nacional y correspondía al día de la lealtad de estar acá presente. ¿no? Continúa sin avances el diálogo entre estudiantes y el gobierno porteño. El ministro Esteban Bullrich recibió a representantes de los alumnos que semanas atrás tomaron una docena de colegios en protesta contra la implementación de la nueva escuela secundaria en 2015. Tras el encuentro, los estudiantes mostraron su insatisfacción y expresaron que la reunión no fue productiva porque no tuvieron respuestas a sus reclamos. Patria Grande. Evo Morales canceló su asistencia a la cumbre iberoamericana en Panamá. La ministra de Comunicaciones de Bolivia anunció que debido a una recargada agenda de trabajo, el mandatario no podrá asistir y que en representación del país estará presente el viceministro de Relaciones Exteriores. 14 jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su participación en la cumbre, que en esta ocasión tendrá lugar en Panamá, bajo el lema La Comunidad Iberoamericana en el Nuevo Contexto Mundial. Pelota. El entrenador de Arsenal criticó a Marcelo Tinelli. Gustavo Alfaro se mostró en desacuerdo con el vicepresidente de San Lorenzo por sus dichos sobre las ayudas arbitrales al equipo de Sarandí. El plantel de Arsenal llegó al Aeroparque Metropolitano desde Catamarca luego de ganar la Copa Argentina y la clasificación para la Copa Libertadores. Humedad 82%, temperatura 18 grados, 3 décimas. Tatiana Kuchny. 7.50 Avanzanza. Derecho a la información Quiero un auto Pero no cualquier auto Quiero vivir mejor Quiero un mundo más puro No quiero el que me digan otros Nuevo Nissan Versa Tecnología Pure Drive Frenos ABS Volante multifunción Airbags frontales Cruise Control iPod Ready Bluetooth Nissan Versa El que maneja sos vos Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Me contabas que hay un video dando vueltas y que tiene que ver con Circe, que es otro de los temas de, de Demasiada Agua. Contame esa historia. Bueno, eh, José Martorano es un, un artista plástico, amigo, eh, y bueno, eh, nosotros siempre nos gustó la idea de, de que además de, de, de ofrecer un espectáculo musical, que hayan cosas sucediendo. De hecho, la fecha que hicimos, eh, la segunda presentación del disco, el 5 de septiembre, eh, casi todos los temas tenían al algo. Uh -huh. Hubieron dúos de bailarinas, otra bailarina que nos acompaña bastante, que hace Paul Dance. Eh, bueno, José Martorano nos acompaña casi siempre también con sus proyecciones, Eh, es el que diseñó el dibujo, uh -huh. los dibujos que tiene el disco. Eh, y bueno, hizo un video sobre mariposas, que es otro tema del disco, y sobre Circe. Particularmente el de Circe está inspirado en la, la historia de la Odisea, que también es, es eh, la idea de la canción. Uh -huh. Eh, y bueno, es un video precioso que hizo se tomó todo un trabajo hacer con el muñequito El verfebre, claro Qué hermoso atrás de... ¿Qué, ¿Qué te sorprendió, Hernán, de, de, de Mr. Alberti cuando lo escuchaste? Un poco me estabas comentando fuera del micrófono mm -hmm. Bueno, fue una gran sorpresa porque si bien yo había inclusive tocado con Marina, con mi hija, eh, un año antes Y eso ya fue una sorpresa porque en realidad... Fue la primera vez que tocamos juntos, y yo dejé de ver, de, de ver su, su, su, cómo sí. tocaba el piano de cuando era muy chiquita realmente, uh -huh. allá cuando se transformó en una, una pianista y no conocía en cambio su nivel de arregladora claro. y de compositora. Sí, sí. Son cosas que me interesan mucho y la verdad que es un, una sorpresa y un orgullo, ¿no? Uh -huh. y, y estábamos charlando recién cómo hacemos para que... Estos climas, estas atmósferas musicales sí. que parecen en función de tantos clichés que tiene esta, esta profesión y uno lo dice de este mostrador, eh, parecen antirradiales cuando en sí. realidad son una caricia para que aparezcan desde el punto de vista radial, sobre todo teniendo en cuenta que hoy a través de internet todas las AM se han convertido en FM, así que la calidad del sonido que se puede ofrecer es, buena. Sí. es excelente Y, Pero antes y... había una, una cierta limitación Te decían siempre sí. los productores El tema no puede pasar de... de tres minutos de, de Tres minutos, pues no te la van a pasar nunca en la radio Sí, claro Felizmente eso ha cambiado, no sé si... Eh, eh, se, van eh, se van rompiendo algunos... Es complicado, uno entiende... Hay horarios, ¿no? Donde ya. la mañana es el vértigo Donde la mañana es el flash constante uh -huh. En la palabra, en la música En la tanda, en lo que sea Es un flash permanente uh -huh. Porque te va llevando de alguna manera... Uh -huh la agenda, ¿no? Eh y hay como una especie de de trabajo en degradé que va subiendo a partir de del horario del regreso y nosotros contamos con con la noche que es ese tiempo de límite indefinido, ¿no? para uh -huh. para cualquier cosa que hagamos y lo que hacemos es saberlo o intentar aprovecharlo porque además es cuando mejor suena la música no cabe ¿no? duda hay menos ruido y cuando en... hay otro tipo de escucha también sí, menos ruido en las calles eh... un montón de razones por, por las cuales es muy bueno escuchar música a esta hora sí, sí, sí, sí, sí. como nuestros queridos oyentes sí, sí, sí, no cabe ninguna mucho. duda y donde podemos transformar en, en radiales estas propuestas que parecen absolutamente no radiales eh, ¿qué es Piazola para Europa? Piazzolla para Europa es, en primer lugar debo decirlo, un negocio Muy bien, eh, y, qué arrancar por ahí sí, sí. Y también un tipo no del todo entendido, supongo Hay mucho... Hoy por hoy se consiguen los, los mismos arreglos de Piazzolla sí. en todas partes de, del mundo Cantidad de grupos europeos tocando Piazzolla con, con tantas excepciones Falto de los acentos típicos de Piazzolla de uh -huh. cosa que, que quizás hay que hacer en Argentina Para realmente entenderlo del todo Yo me negué, he tenido grupos de tango en Holanda Y por un tiempo me negué a tocar eh, con holandeses Quería, exigía solamente músicos argentinos Ahora la cosa, hay algunos que entienden bastante más eh, el asunto Pero sigo creyendo de alguna manera Que lo oyen de una manera distinta ...a la que podemos oírlo sí. nosotros... Los, ...los músicos argentinos... Uh -huh. ...todavía no está muy claro eso... ...es un tipo muy considerado... ...aunque creo que al menos en Holanda... ...el que está arriba en la consideración... ...sigue siendo Pugliese... Mira. ...para mí debe... ...yo creo que debiera ser exactamente... ...al revés pero bueno, es más fácil, naturalmente, ir a Pugliese que a Piazzolla, ¿no? uh -huh. es muchísimo más complejo. Porque hablamos de Astor por la versión de Adiós Nonino de Hernán Ruiz en su CD Dice la Sombra. Hemos hablado de pasado, hemos hablado de presente, y me gustaría un poco ir redondeando la, la invitación para el concierto que se viene, hablando de futuro, ¿por dónde pasa la cosa?, Uh -huh. ah, ojalá lo supiera. Este... Bueno, ¿qué planes hay? ¿Qué, qué... Sí. Sobre todo en, en, en el tuyo, que Yo, realidad, a ver si hay una valija de otra sí. vez y volvemos a Holanda. Va a haber valijas, sin duda. Ah, va me, me encantó volver. Hace mucho tiempo que no venía, hace ocho años. Uh -huh. Y este, pienso hacerlo con más frecuencia. En realidad mi plan es volver una vez por año al menos. Muy bien. Eh, todavía. Mmm, No tengo planes de, de erradicarme en Argentina, ni mucho menos, de vuelta. Pero, pero sí me gustó. Re, con toda franqueza yo vine a ser de abuelo acá. Está muy bien. Bueno, abuelos. no es poca cosa. ¿no? Tengo tri, tres nietos de los cuales conocía en persona uno solo. Está muy bien que naturalmente es el primero, uh -huh. falta ser. Entonces fue muy grato encontrarme con el resto de los chiquilines, este, la nietita que tiene 7 años es prodigiosa, un oído fantástico. La familia sigue multiplicando, ¿no? Sí. Por ese lado. Los genes funcionaron bien en sí, ese sentido, claro. y en otro también, porque es muy linda físicamente, sale a la madre del <ríe> abuelo, así que no me puedo quejar. Eh, vine a ser mucho de abuelo, pero me, han, me ofrecieron algunos trabajos que Que naturalmente acepté porque me interesa tocarse mucho, que no toco en Argentina. Mira, y, y musicalmente, ¿con qué te encontraste cuando, cuando llegaste? He visto poco, he oído poco, pero conozco algo desde, desde, desde allá de Holanda, conozco grupos que admiro mucho, Puente Celeste especialmente, ah, es uno claro. de los grupos... Sí, sí relativamente nuevos, que, que me impresionó mucho realmente como algo... que tiene ciertos puntos de contacto con la música de Marina y Mr. Vértigo. Uh -huh. eh, eso fue, es muy curioso, no es el único, pero es lo que más, eh, lo que más me impresiona eh, por el momento. Y sé que debe haber mucho más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. hablábamos Por otra parte, de... en cierto sentido, soy absolutamente tradicionalista, por decirlo así, digamos... Yo me puedo pasar un día oyéndolo a Alfredo Ábalas con el mayor gusto del mundo, que me sí. parece un fenomenal cantante folclórico. Y grandes amigos como Roberto Paviotti, Mónica Abram, Laura Albarracín. Tengo muchos amigos de, de sí. muchos años que hacen las cosas muy bien. Roberto Pablo Calvo Jiménez. con Ventarrón, uh -huh. Pablito Jiménez, gente, Tato Finocchi, y, bueno, cantidades, eh, mucha, mucha gente. Algunos de los cuales van a estar invitados acá al... El, el, el 20, el próximo domingo y, otros, y otras actuaciones también. ¿no? Muy bien. ¿Y el futuro? ¿El futuro? Bueno, nosotros seguimos eh, con, con el sexteto, estamos ensayando religiosamente todos los viernes de la mañana. Uh -huh. eh, seguimos, por ahora estamos dedicados todavía a demasiada agua, lo presentamos hace muy poquito. Claro, claro. Este es como una, como con estas fechas que tenemos una este domingo 20 compartidas con mi papá y el jueves 31 también de octubre y con eso cerramos el año, después vacaciones y después bueno, veremos el año que viene, tenemos ya unos proyectos para un, un disco nuevo, pero vamos a ver cómo continuamos. Daría la sensación, ¿no?, que cada vez que aparece un disco automáticamente es una Puerta que se cierra y una que se abre Bueno, en el realidad el, el disco uno no lo terminaría nunca Borges decía que él publicaba para dejar de corregir Totalmente, dejar de ser borradores Exactamente, el <risa> disco es lo mismo El disco hay que abandonarlo a su destino Porque si no uno termina bien, obsesionado con, con... En algún momento hay que documentar sí, sí, sí, en qué andamos claro, sí, sí, Yo, yo particularmente no lo oigo hace más de un año No soy de esos tipos que se oyen todos los días Me sí. detestaría hacerlo. Entonces, cuando escucho, como en tu programa, un par de temas, tiene cierta frescura todavía para mí. Claro. Eh, y sí, hay que, hay que abandonarlo y dejarlo. Está bien, siempre vos decís, esto lo podría haber hecho mejor, está, ¿Eh? pero probablemente mmm, sí. no, no lo es así. Si, si es así, no lo hubiéramos hecho nunca tampoco, claro, ¿no? Vos, claro, no hay forma. Eh, y después dejemos que, que las cosas crezcan también en el vivo, en el contacto con la gente eh mirá estaba no había pensado la pregunta pero ¿cómo es el vivo de la reacción de del vivo cuando se escucha Mister vértigo? porque es una ceremonia ¿no? si escuchamos temas como junio o como Circe bueno es como plantear bueno señores que nos gobierna el silencio por un lado porque porque van a venir una cantidad de sonidos ...que necesitan de ese clima... ...¿cómo, cómo se da bueno, eso? Bueno, muchas gracias... No, no, es... A ver, a algunos músicos es necesario... Sí. Este, ...no sé, palmas y revolear el poncho... ...y generar no. el clima... ...pero otros necesitan del silencio como cómplice... Mira, sinceramente... Eh, ...siempre que tocamos... ...que no, no fue mucho tampoco... ...porque en realidad empezamos... ...hace bastante poco... Uh -huh. ...en abril empezamos a tocar... ...siempre tuvimos... Eh, ...muy buenos climas... Tratamos de tocar en lugares que tengan piano Ah, muy bien A mí particularmente me es parece todo un tema Sí, casi, casi Porque vos sos la única que nos lleva su instrumento sí, Y se encuentra ahí con sí, Bueno, a ver es, es que es, Qué dientes es, le faltan a este tipo <risa> este? <risa> Sí, incluso igual hasta prefiero tocar en un piano de verdad Que por ahí no esté 10 sí, Diez puntos, sino en un piano eléctrico Que muy me bien. da como una tristeza tocar así <risa> Sí, eh, entonces tratamos de, de tocar en lugares lindos Lugares que nos gusta el sonido ah, No bien. siempre se logra Pero no. tratamos de hacerlo Y la gente es como que eso le llega a un sonido como más, más cálido Tratamos de, de alternar sí, los temas cierto. de manera que, que vaya moviéndose pero, uh -huh. pero bueno, no sé, después Sí, sí, sí, es, es lo que es Yo creo que es necesario sí. ¿no? Venimos de una década La década del 90 donde en función de la explosión de los mega recitales, en determinado momento parecía que si no tocabas para 50.000 personas no existías, o, no. o lo que hacías no era importante. Y hoy Buenos Aires ha generado en sus entrañas, porque es parte de lo que está invisibilizado y no aparece en los medios, cualquier cantidad de lugares para 20, para 30, para 100 personas, pero donde se vive la música desde un clima muy particular, donde uno puede ver... El, los diálogos que con las miradas establecen los músicos, uh -huh. y cómo se van marcando los tiempos, y cómo, en función del ida y vuelta, con, con lo que pasa abajo del escenario, se van generando climas. Bueno, esa vivencia se da ahí, no hay forma de vivirlo este, a través de una pantalla gigante. Si estoy en el gallinero de la popular, en, en el último escalón de la popular de River, es otra fiesta, es otra cosa, pero no es lo único. Bueno, uh -huh. estábamos medio como como convencidos de que eso era lo único y que si no llegabas a dar ese paso, bueno, es como que no tuvo sentido no. haber subido al escenario. Bueno, me parece que estamos dando vuelta a la página y, y dándole valor a, a esas reuniones que son casi, ¿no?, este, ceremonias eh, con 20, con 30, con 100 o con 150 personas, donde uno realmente está en comunión con con lo que está sucediendo y básicamente con este tipo de climas. No hay otra forma de, sí. de poder gozar de, de, de propuestas como estas si no se dan ese tipo de, de climas. Bueno, redondeamos la invitación entonces para el concierto conjunto de padre e hija, que cuándo va a ser, a qué hora, dejemos todos los datos. Va a ser este domingo 20, Muy bien. 21 horas en Café Vinilo. Muy bien y el jueves 31, 21 horas también, en el Teatro Orlando Goñi, a las direcciones. Gorriti. Sí, ahora, ahora bueno, la buscamos bueno, Vinilo fácil, no y, y Orlando no, Goñi. Son lugares sí, muy populares. Sí, y, y, sí totalmente. Y, y, y, eh, y sobre todo Vinilo, que es el que brinda un poco las, toda esa garantía que decíamos del clima, sí. del mar. El Orlando Goñi también es, es un teatro que ya a esta altura se va como consolidando sí. para, para este tipo de... De, de conciertos. Bueno, te voy a pedir que me elijas un track para irnos y te voy a pedir a vos también, Hernán, que, que nos busques un track como para irnos y nos vamos a ir con Mr. Vértigo y con tu trabajo dice la sombra. Yo pondría a los lejanos. A los lejanos. A los lejanos, a los mm -hmm. lejanos. Que es el número uno o el apurado, que es el número cinco. La vamos primero con el uno de Mr. Vértigo y después pegamos el 5 del otro Bien, bien, bien, bien. Gracias por haber venido Muchísimas gracias. gracias por haber venido Que sepamos más de ustedes Como para que tengamos uh -huh. la excusa perfecta Para, para programar estos, estos dos CD En cualquier momento Entre martes y sábados aquí en Prohibido Amanecer Gracias vale. por haber venido uh -huh. Thank you. así pasaron por prohibido amanecer Hernán y Marina Ruiz padre e hija Hernán con su proyecto solista, con su guitarra regresando después de 18 años de ausencia con una vida musical radicada en, en Holanda para volver a hacer música aquí en Buenos Aires y Marina presentando el trabajo de su banda de Mr. Vértigo Marina Ruiz y su viejo Hernán Frases de políticos Dicen que soy aburrido Fernando de la Rúa 1999 Frases de políticos en AN750 La última vez que hablamos con Daniela Horowitz era en la previa de su presentación En los Jueves Revueltos Del Oliverio Girondo Y justamente sobre el final del diálogo Ella nos hablaba de que Bueno, ya estaba a punto de salir Su segundo disco Su segundo CD, Desmesura Que estaba, bueno, a punto ya De, de, de salir Y de estar a manos de, de la gente y de los medios Y habíamos quedado en comunicarnos En cuanto ya tuviéramos la, El primer contacto con, con esos sonidos Primero Eh, vamos a un cachito de, de los sonidos de desmesura Y después hablamos con ella Por el aire, por el viento Por el sol que pega así Desde el oeste hacia el este Por México y por Brasil Porque hay de todo y la nada Oyendo caer el sol Por los patios y los suyos, Perdían con el adobe Porque hablan los adoquines Y laburalo fantasmas en las piletas, lavan y sudan, sufren y cantando y hoy me toca a mí. por arte, por todas partes, de plástico y de caro, y el pasado no se casa de seguir diciendo ahora el, el gringaje lo de siempre. Y Y una amenaza enpendiente construcción de munición. Unos te dicen santelmo porque no conocen bien el mapa que tus abuelos si lo van en su niñez. Hola Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Bueno, contenta. Muy contenta, muy expectante sí. contenta del disco y ya este, lo que va sucediendo en la presta y las ganas de la presentación. Así que sí, muy bien. Eh, conforme con relación a, al sonido, con relación al anterior, uno siempre busca dar un paso hacia adelante, consolidar, ser, qué sé yo, encontrar más solidez. ¿Qué, qué fuiste a buscar y qué encontraste en este segundo disco? Sí, creo que creo que mmm, tiene, tiene que ver eh, bastante con, con el disco anterior, quizás este tema, el de que estabas de sí. que es justo el que no es mío, uno de los que no son míos, de Matías Mormandi, eh, eh, digamos, yo busqué también en el disco, a diferencia del otro, eh, incorporar eh, gente con, con patriotas, con géneres, eh, cantautores que a mí me interesan, y bueno, y esta es una, una muestra de esto, ¿no? Y los otros temas tienen que ver con la dupla que ya venía trabajando con la... que es un, un sonido que, que, que, que, que está más rentado con, con el anterior. Sí. Pero bueno, qué sé yo, Son, un disco es un momento también. Muy bien, es una eh, foto, en sí. El, en general no es ese momento, sino ponele dos años antes. Claro, <risa> cuando la <arranco risa> Claro, cuando a dos años... <risa> eh posterior sí, sí. suele pasar sí. que cuando sale ya es viejo ¿no? y un poco así, un poco pero, así pero pero no yo creo que no, que, eh, no, no está, digo es, eh, un... en función del paladar del que del que lo hace ya sí. está este cuando lo saca ya está casi ávido de, de que venga el tercero en tu caso sí sí sí tal cual este que es que son canciones que se gestan eh así digamos dos años antes hasta que ah. lo podés terminarlo pensar lo armar qué sé yo y lo Lo haces y se, se pasa un poco eh, eso. Pero creo que, que es un buen, un buen momento de uh -huh. esa música. Me, me interesa esa música. No, no, no, no, no me cansa. Como Muy tampoco bien. me cansa la, el disco anterior, que hay algunos temas que también hacemos. Sí, claro. Y eso está bueno. Sí, eh, sí. Me, me gusta que pase eso. Sí, que se vayan como convirtiendo en tus propios clásicos. Claro. Sí, claro. Que, que hasta ahora me resultaba un poco difícil porque todavía me resulta más fácil cantar temas ajenos que los propios. Mira. Sí. Este, Temas que canté muchas veces, claro. ¿no? Digamos, ahí hay, hay canciones que las hice en vivo y un millón de veces. Sí, sí, Entonces realmente son más... Y además tienen eh, la desafectación de, por más que uno se compenetre, no, es, no fue de tu puño y letra, ¿no? Entonces, sí, sí. en ese el juicio eh, es... es Es más leve. Uh -huh. Daniela, ¿cómo viene la, la agenda para presentar el disco, para hacerlo rodar? ¿Cómo es la agenda inmediata? Mirá, vamos a estar eh, los martes eh, 5 y 12 de noviembre Muy bien. Eh, en Café Vinilo a las uh -huh. 21 horas, Gorriti Salguero. Perfecto. Eh, luego el 15, que es viernes de noviembre, vamos a estar en el Teatro de la Media Legua, uh -huh. en Martínez, que sí, es, un, es un teatro. Eh, ahí en eh, Pleno Martínez Creo que es más o menos cerca de uh -huh. este, Y bueno Y después en diciembre vamos a estar En el Centro Cultural Recoleta bueno. En el medio también Tengo unas fechas lindas De Igualdad Cultural uh -huh. Que es un concurso que, que gané Y son unas fechas este, gratuitas Que voy a ir En, en, en Cuarteto Perfecto Está en el Cabildo, en el, en el Bicentenario, en el Museo del uh -huh. Bicentenario, sí, sí. el 8 de noviembre y el 16. Bueno, una agenda linda, movida, bastante generosa, este, en función de, de que el disco empiece a tener rodaje, de que el disco empiece sí. a, a tener contacto con la gente. Tal cual. Y recién estaba escuchando que estaba María. Sí. Y yo canto con ella también. Bueno, por favor. mira acaba de irse. Sí. y Y estábamos charlando sobre, bueno, esta historia tan particular de, de juntarse con, con su viejo después de tanto tiempo sí. para hacer música juntos. Y, y hablábamos de los climas que, que, que a veces logra Mr. Vértigo, cómo hacer para, para que se escuchen algunos temas, como, como por ejemplo Junio. Y que Junio tiene, lo canto yo. Claro, bueno, Junio es, a ver... <risa> Yo no en el disco, ¿eh? Yo lo no en el disco. Sí, exacto. Pero, pero, pero tenés, sabemos perfectamente de lo que hablamos cuando hablamos de Junio. Sí. Yo no le decía, Junio tiene, como nos pasó cuando lo presentamos por primera vez, mm. Junio tiene un vuelo que a mí por lo menos me llevó hasta el gran baile de Pink Floyd. En, en... Sí, sí, el gran grito en el cielo. Totalmente, si no claro, el lado oscuro lo de la luna. Y, y es... Hermoso poder ver cómo se pueden armar a esta altura del partido esos climas mm. con musicazos y con realmente voces puestas a la altura de, de las circunstancias. Así que mirá vos, <risa> este, sí. te estamos no, llamando también. y sos como una suerte de correlato de, de la charla que, que acaba de terminar. Sí. Oh, en mi cocina. <risa> bueno, pero es, es, realmente es muy interesante ver cómo, cómo se va dando la, la comunión en esta... Eh, fábrica de talentos que lejos de terminar de laburar está trabajando las extras porque sí. vamos sumando realmente discasos uno atrás del otro y, y son todas muy buenas noticias realmente, sí. son todas muy buenas noticias Daniela, te dejamos ir a dormir sabemos que venís de una noche así de prensa prensa, prensa, <risa> prensa así que bueno, nada, este, muchas gracias por habernos atendido bueno, gracias a ustedes eh, por el llamado y por estar atentos no, a por cosas. favor, y nos vamos bueno. con más sonidos de mesura. Daniela Horowitz acaba de editar su segundo disco, Desmesura. Octubre. Octubre. Octubre. 750. 750. Octubre. Octubre. Octubre. Más aire. 750. Te había dicho en la apertura que se llama Samia Abadi Que es violinista Que desde hace un tiempo bastante largo El tipo Mete su violín En una suerte de laboratorio musical Y junto con la electrónica Van armando Una especie de Sonido sin frontera Es una experiencia Muy interesante ¿Cómo hacer para que Ese violín, que no es más que un instrumento concebido para tocar junto a otros, pueda trabajar solo. Se llama Sami Abadi. Escúchalo. Siempre solemos decir que hay dos tipos de sonidos radiales Los que sirven para recordar y los que nos dan una mano para descubrir En el caso de quien está del otro lado de la línea Puede darse que vos ya te hayas topado con su sonido Y también que esta nota sea una, una suerte de, de disparador Para que salgas a buscarlo por, por la web que anotes su nombre, que busques su música, que intentes toparse, toparte con, con su historia. A ver, es un músico que ha trabajado mucho en los últimos, yo diría, 15 años en encontrarle un socio a, a su violín. Y ese socio por ahí tiene mucho que ver con, con lo que potencia la electrónica a muchísimos de los sonidos que parten de esos instrumentos que parecen de carne y hueso porque el violín casi es una extensión de, de su propio cuerpo pero bueno, toda esta hipótesis que tiene que ver con haberlo escuchado con haber leído, con haberme enterado hace mucho tiempo de, de por dónde andaba y cuál era su búsqueda mejor lo va a contestar él Samia Abadi, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué hay de todo esto que acabamos de plantear en, en la apertura de esta búsqueda Que, que mucho tiene que ver con la música Con el laboratorio en el que te metes Cada vez que de alguna manera Misturás tu, tu violín Con los sonidos electrónicos Bueno, es así como vos decís este, Digamos, en principio Tenemos como el violín Como la fuente sonora principal Y surge la necesidad De, que, de, de poder tocar solo Como violinista Esto es te hago un poco así como una historia, de dónde surge esto. La necesidad de tocar solo como violinista, pero teniendo un instrumento melódico, entonces este, se, se plantea una problemática, porque el instrumento melódico eh, puede manejar un discurso sonoro limitado, eh, a diferencia de, por ejemplo, un piano, que como un instrumento melódico armónico, este, que es una pequeña orquesta, bueno, el violín... Eh, tiene un solo estrato que puede manejar. Entonces empecé a investigar hace mucho tiempo la posibilidad de ir generando estratos simultáneos con un solo violín. Claro. Como si fuera también yo una pequeña orquesta, pero con la ayuda de medios electrónicos que, bueno, me permitían eh, dejar sonando ciertas frases que, que yo construyo en el momento. Uh -huh. Entonces, bueno, de esa manera surge el concepto del violín eléctrico, eh a partir de la posibilidad de extender el violín este, con, con este, procesadores electrónicos también cambia, cambia un poco la voz del instrumento, se, se potencia como vos decías antes y la posibilidad también de modificar la voz pero a la vez de tener estratos o, o diferentes frases que están en repetición, bueno me permite armar esta especie de orquesta de un solo hombre uh -huh esta orquesta de un solo músico claro. que que bueno la presento con con el nombre con mi nombre Samia Badi claro. este que es también un concepto no es cierto uh -huh. mhm de lunar y después vamos a hablar un poco de de la agenda porque toda esta es como una, toda esta charla es una suerte de de gran promesa para aquel que quiera decir bueno a ver a ver de qué se trata toda esta historia y verte en vivo que no deja de ser algo con una cita con valor agregado porque eh, eh, obviamente todo lo que estamos hablando es casi una una ceremonia de estudio pero llevar todo esto al vivo bueno obviamente tendrá un, un enorme valor agregado pero arranquemos hablando de lunar tu último trabajo discográfico buenísimo mira lunar es un trabajo que en realidad tiene algunos años ya pero eh, es el trabajo que mejor refleja lo que yo hago en vivo y esto es porque yo me propuse en Lunar un, una suerte de purismo en el sentido de eh, registrar eh, en tiempo real mis, mis composiciones sin sobregrabaciones. Claro. Eh, en otros discos míos, yo tengo cuatro discos editados, en otros discos míos hay mucho más trabajo de laboratorio con sobregrabaciones y edición. Eh, Nunca demasiado, debo decir, ¿no? Siempre hay un trabajo de electrónica en tiempo real, pero en Lunar esto está llevado al extremo. Prácticamente Lunar es un disco grabado en vivo. Entonces, este, este es el material que a mí me permite contar mejor qué es lo que vos vas a encontrar en mi concierto. Uh -huh. Y bueno, lo que vas a encontrar en mi concierto es básicamente un violinista, ¿cierto? eh cierto? O sea, eh Soy adentro de la música electrónica, en parte, pero tengo otro pie en la música clásica. Sí. Eh, y, y no sé, tengo un pie en un lugar y otro pie en otro. En, varias, en varios géneros al mismo tiempo, te diría. Sí, sí, pero esa, esa conjunción, esa amalgama, ese matrimonio, eh, a ver, aparece casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. No sí lo, claro. Yo no me lo propongo. No, no, no. Es simplemente el resultado de lo que uno es. Exactamente. Este. Y... Y entonces eh, te decía que, bueno, en concierto, contestando un poco tu pregunta, en concierto lo que se ve es un violinista que, bueno, de vez en cuando suelta una de las manos para mover una perilla <risa> claro. eh, o maneja los pies eh, porque está generando a través del de trabajo con pedales eh, diferentes situaciones sonoras. Uh -huh. este, últimamente también, además del trabajo de procesamiento y el trabajo de loops, Empecé a incorporar otros instrumentos electrónicos que yo llamo instrumentos especiales. Hay una nueva generación de instrumentos electrónicos muy, muy curiosos que se tocan, por ejemplo, deslizando una mano en el aire o moviendo una pantalla de LED o deslizando la mano sobre eh, un espacio bidimensional. Entonces, bueno, estoy incorporando también esos instrumentos eh, pero es una experiencia sumamente performática. Claro. Es decir, no es música electrónica de, de ver a un operador detrás de una computadora, uh -huh. eh, sino es música electrónica de, bueno, de ver a un músico con, con su violín, con todas sus herramientas electrónicas, este, jugando, digamos, frente al público. Sí, sí, está muy claro. Eh, hay, hay fechas, hay... Este, conciertos Está por allí el, el que vas a brindar En el escenario Pero dame toda la agenda para que Aquellos que nos están escuchando Y que quieran conocer esta experiencia Quieran toparse por primera o por segunda O por tercera vez Con tu violín y con el juego Que, que, que planteas Desde lo electrónico puedan hacerlo Buenísimo, la agenda es un pelito extensa Pero te voy a dar bien. dos fechas Básicamente, así, así no confundo Bueno, el viernes que viene voy a estar en un lugar fantástico de La Boca que se llama El Escenario, es el sí, que vos señor. nombrabas recién. Sí, señor. Eh, la dirección es La Madrid al Mil, es una esquina súper especial que, bueno, está posicionando al barrio de La Boca también como un espacio de, de vanguardia creativa, ¿no? Uh -huh. No solamente de tradición tanguera. Y bueno, el próximo viernes voy a estar entonces en El Escenario a las 21 horas, eh, vamos a regalar el disco, ah, eh, que, el disco lunar que estábamos nombrando recién, eh, con, con la entrada, muy que es idea. muy accesible el precio de la entrada, este, de un, eh, hay de 30 hasta 50 pesos. Y luego, eh, unas semanas después, me voy a presentar en la noche de los museos, el sábado 9, en un lugar también fantástico, y que también está por la zona, que... Es la antigua fábrica de Bagley, claro, eh, hoy en día es la Fundación Levenson. Claro. Eh, así que bueno, este va a ser un evento, digamos, eh, con simultáneas eh, eh, situaciones artísticas en toda la ciudad y bueno, a mí me tocó la suerte de, de estar seleccionado para presentar mi música en ese lugar que es fantástico, ¿no? Muy bien. Sammy, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y mucha suerte en Al Escenario y después en la ex Bagley donde la gente tiene las dos posibilidades más cercanas de, de enfrentar esta hermosísima experiencia y fundamentalmente de encontrarse con Lunar ese trabajo discográfico que como bien vos lo planteabas junto con la entrada en Al Escenario eh, aquellos que, que participen de esa noche se lo llevarán a casa Muchas gracias. muchísimas gracias a vos un abrazo y bueno los espero a todos el viernes 25 en Al Escenario Gracias a mí. Un abrazo. Chau. Un violín y sus máquinas. Ese es el espectáculo de Samia Badi. Va a ser todo el repertorio de lunar en al escenario. Y después va a tocar en la noche de los museos. Faltan 8 para las 2 de la mañana. Tiempo de noticias en la M750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a 1, 52 minutos. Humedad 79%, temperatura 17 grados, 5 décimas. El ministro de Defensa reconoció que el delito narco ha cobrado una singular dimensión en Santa Fe. Agustín Rossi utilizó esa expresión para analizar el alarmante crecimiento de los delitos vinculados con el comercio de drogas en esa provincia. Asimismo, se solidarizó con el gobernador Antonio Bonfatti tras el atentado sufrido en su domicilio y las amenazas recibidas posteriormente. Estamos ante un hecho de gravedad importante en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Rosario y la dimensión que ha adquirido el delito narco es una dimensión que merece un análisis singular y particular, digamos, ¿no? La verdad que yo vengo preocupado por este tema de hace muchísimos años. En algún momento esa preocupación no era compartida por toda la dirigencia política de la provincia, como lo es ahora, pero ciertamente las amenazas al gobernador, la balacera en su domicilio particular, son de una gravedad institucional que merecen, por sobre todas las cosas, mi solidaridad primaria con el gobernador y con su familia, y en segundo lugar, el, el rechazo contundente al hecho y nuestro compromiso de trabajar en todo lo que sea nuestra responsabilidad para combatir el delito narco en la ciudad de Rosario, principalmente, digamos. Familiares de las víctimas de la represión de 2001 piden que el tribunal fije fecha del juicio oral. Los creyentes en las cinco causas por las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre pidieron al Tribunal Oral Federal número 6 que terminen las dilaciones y chicanas y se establezca una fecha para el juicio oral a los responsables. En una conferencia de prensa, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, expresó que ya pasó mucho tiempo y demasiada impunidad, y que hubo una falta de respuesta judicial a las víctimas. Pelota. Juan Antonio Pizzi presentó la renuncia, pero los dirigentes no se la aceptaron. El entrenador de San Lorenzo puso a disposición de los dirigentes la posibilidad de alejarse del cargo tras la caída frente a Arsenal por la final de la Copa Argentina. De todos modos, apenas llegó la delegación del conjunto de Boedo al Aeroparque Metropolitano, representantes del club confirmaron que el entrenador seguirá. No es una renuncia, simplemente es liberación de, del contrato que tenemos firmado y que, y que ellos decidan qué es lo, lo más conveniente para San Lorenzo, que es la única preocupación. ¿Qué me gustaría? Lógicamente que me gustaría seguir dirigiendo, tengo las fuerzas, eh, creo que tenemos el equipo necesario, pero mi obligación, teniendo en cuenta esta desilusión de la que hablamos este, anteriormente, eh, era liberar al club de, de, esta, de este compromiso que tenemos eh, este, y que dura bastante tiempo más. Creo que era una obligación teniendo en cuenta que yo soy el máximo responsable de este equipo y que el golpe que nos pegamos ayer fue muy duro y que a mí me duele más que a todos. ¿no? Aro. Manu Ginobili marcó 11 puntos en la victoria de San Antonio Spurs. El guayense convirtió ese número en el triunfo de su equipo sobre Atlanta Hawks por 106 a 104 como visitante en la pretemporada de la NBA. El goleador de San Antonio fue Tony Parker con 17, mientras que Tim Duncan contribuyó con 16. Humedad a 79%, temperatura 17 grados, 5 décimas. Tatiana Kushner. Siete cincuenta avanzanza. Derecho a la información. Estás para, vos. Estás para vos. Para vos, para vos, para vos. Raíz. El mega festival gastronómico de la Argentina. Algo nuevo y único. Una imperdible fiesta del sabor y los sentidos. Vení, vas a encontrar ferias, competencias, demostraciones, nuevos cocineros, fiestas populares de todo el país y mucho más. Raíz, un festival todos los gustos del 17 al 20 de octubre en Tecnópolis. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750 vamos a arrancar la segunda mitad del programa de hoy que como siempre, como todos los viernes tiene como telón de fondo música latinoamericana con una cubana Yusa y no tengo otro lugar Música de Yusa Cubana ella Viviendo entre nosotros Desde hace un rato bastante, bastante largo No tengo otro lugar La ruba posee flores amarillas Que salen en racimos De estas flores sale el fruto Una atractiva cápsula con muchas semillas Y fuerte aroma No necesita mucho riego Se la riega cada tres o cuatro días Si no llueve Popularmente se la usa para combatir la sarna, repeler insectos, detener hemorragias y ahuyentar maleficios. En nuestro país, la ruda florece en primavera y verano y en Lituania es la flor nacional. Ruda. Todas las flores en 7.50. y caso que había nacido en agosto del 27, que murió en octubre del 77 y que seguimos extrañando muchísimo por encima de que el sonido de, de la armónica de Franco Luciani nos retrotrae en el tiempo y nos planta frente a, a mucho de lo que hizo ese, ese instrumento tan versátil que en poder de, de don Víctor Hugo Díaz, o Hugo Díaz para todos nosotros, y su escuela va a ser el dueño de la última media hora del programa de hoy así que te adelanto el mini recital con Valderrama y La Pomenia <música> será el dueño de la última media hora del programa de hoy adelanto del mini recital con Valderrama y la pomenia frases de rock hoy Ramón ¿eh? en cuanto a nuestro estilo siempre ha sido que menos es más y que el rock y roll supuestamente debe ser divertido Vamos sumando algunos datos de la larga lista de temas que hay que, que, hay que saber a esta altura del partido La DEIA le pidió explicaciones a Pino Solanas Esto tiene que ver con el debate de los candidatos a senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires que se llevó a cabo en En TN, y allí se hizo referencia, creo que fue Filmus, a una carta que reivindicaba al régimen iraní, firmada en el año 2007 por Pino Solanas, junto al padre Farinello y a Luis de Lía. El presidente de la entidad judía, Julius Loser, el presidente de la DAIA, solicitó que Solanas aclare su verdadera posición sobre el Estado de Israel y el memorándum de entendimiento con Irán. Verónica Condomí con Para un Amanecer. Y después nos vamos a meter en la segunda parte porque arrancamos ayer de la presentación del nuevo disco de Davidú, Remando la Historia. No nací para cantar. Verónica Condomí en el marco de aquel trío que integraba junto a Snager y a Guevara para una amanezada Frases de políticos Si Kirchner me dijera te necesito regando las plantas me iría a regarlas Rafael Bielsa Diciembre de 2004 Frases de políticos en AM750 Muchas veces te hemos dicho que hay muchísimas agrupaciones que están armando un nuevo cancionero popular y por supuesto esto se repite en todos los géneros es esa generación de veintimuchos y treinta y, y pocos que a esta altura del partido ya cuenta con, con rodaje ...que está muy bien plantada... ...y que está intentando armar desde su lugar... Esa, ...esa porcioncita que le toca... ...del nuevo cancionero... ...bueno la orquesta, la Bidú... ...está justamente en ese laburo... ...después de haber recreado mucho... ...es tiempo de la creación... ...y acaba de sacar... ...remando la historia un CD que va a ser presentado dentro de muy poquitos días, el 25 de, de octubre, y que tiene mucho de esto, mucho de lo nuevo, por encima de un par de clásicos nomás. Hay como una especie de proporción que ahora se dio vuelta con relación a, a, a las primeras interpretaciones o espectáculos de la Vidú, donde por supuesto lo que había era un, un aporte mayoritario De las partituras de la de la década de oro del tango. Vamos a seguir escuchando lo que comenzamos a, a paladear ayer. Se llama Remando la Historia. Es el nuevo disco de la Bidú. Escuchá Viduleando, porque tiene realmente mucho de lo viejo y mucho de lo nuevo. La voz de Facundo Radice aparece este grupo del año 2005, graba por primera vez en el año 2009, llega al disco nuevamente en el año 2013 con Remando la Historia, pero insisto, con, una, eh, con un objetivo muy claro, armar el nuevo cancionero. La Vidú, Dios de Remando la Historia. De libertad, la marea está llegando a tu hogar. te decís para vos, te buscas en algún lugar, no es fácil llegar gritando en suelo. herado vas y pensando que va a explotar para tu cuerpo que brota ungri togal va y decís sí, para qué si el mundo siempre gira entorna al sueño de dios Si se ni te dolte, magota desangre con la junta del bar Aprendiste a estorñudar no remedio que hoy los chicos se funen este odio está No te agenes tu ciudad si mira para atrás y tal vez te haga adiós y de si sí para qué si el mundo siempre gira en torno al sueño de Dios Miénteme, si ya diste tu última gota de Pero el sol saldrá hoy y los sueños de siempre están. Formación titular de la Bidú, del violín y además a cargo de la dirección y los arreglos, Horacio Gabriel Bartolomé, el piano de Leonardo Grasso, la guitarra de Alejandro Machado, el bandoneón de Javier Lloco. En la línea de bandoneones sumamos los otros tres, Gabriel Anoni, Gonzalo Rodríguez, Adriano De Vita, los tres violines, Fernando Bartolomé, Julián Bartolomé, y Cristian Ariel Ayala, la viola de Lucas Rodríguez, el contrabajo de Facundo Tudisco, el violonchelo de Carolina Espaciano, y la voz, como te decía antes, de Facundo Radice. Derremando la historia, Gil Trabajador. Y su atmósfera parrillera anestesia la conciencia común que transcurre su infancia en la Tierra. mastigando esta siniestra heredad prisionero estoy en mi sudor natal donando sangre al antojo de un patrón por un misero sueldo con el cual no logro vivir el trago amargo de este mal momento mientras el mundo policía y ladron me bautiza sonriendo gil verdadero viajador vestía un manaque duermese aún de la luna laดาว esta había da por el rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar A checo al paternal de octubre a 2 de febrero mi amigo con el corazón espera esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento mientras el mundo policía y lederon me bautizan sonriendo і сестра в Ahí estabas escuchando la voz de Facundo Radice y el dato sirve para contarte que mañana, hoy, en realidad hoy, a las 21:30, y 30, allí en el Bar El Faro, en Pampa y Constituyentes, en pleno Villa Urquiza, se va a presentar Cucusa Castielo, que juega ahí de, de local, con Lucio Arce. El espectáculo es en Junta. Va a haber unos cuantos invitados y entre ellos va a estar Facundo Radich, el cantor de, de La Bidú, el bandoneón de Sebastián Sassali. Va a estar también Mario Gamarra, cantor y también hombre de, de, de la percusión. Así que va a ser un espectáculo bastante, bastante interesante este de, de, de, de todas mixturas. ¿no? Cucusa junto a nuestro Lucio Arce. Haciendo el espectáculo en Junta, muchos invitados, entre ellos Facundo Radice, el cantor de La Vidú. La Vidú, remando la historia, su segundo CD y mal parado. hecho un repaso por todo lo nuevo de la Bidú que te decíamos es uno de esos grupos que están reinventándose a esta altura del partido mostrando gran parte del nuevo cancionero popular Viduleando Dios, Gil, Trabajador y Mal Parado para cerrar la vuelta a los clásicos versión de la Bidú de Ojos Negros Ahí estaba la Bidou, con lo viejo, con lo nuevo, con lo de siempre. Acaba de salir su segundo trabajo discográfico, Remando la Historia. Octubre, octubre, octubre, 7.50. Octubre, octubre, octubre, octubre 7.50. Más aire. Dos horas treinta y siete minutos, ya gastó el nuevo día, este viernes dieciocho de octubre de dos mil trece. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una máxima de veinticinco, una mínima de quince. ¿Qué dice para el fin de semana y el día lunes, el extendido? El sábado, una mínima de dieciséis y una máxima de veintiocho. Lluvias para el domingo a partir de primera hora de la tarde, con una mínima de 18 y una máxima de 26. El lunes, ya sin paraguas, una mínima de 13 y una máxima de 22. Mercedes Sosa y De Wexler haciendo el uruguayo sea. De esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás, ya están el aire girando mi moneda y que sea lo que sea todos los altibajos.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 Que sea y lo que no por algo será. No creo en la eternidad de las peleadas, ni en las de la felicidad. Cuando pasé recibo mis primaveras y la fuerte estecada a descansar yo miraré tu foto y mirizterá ah y que sea lo que sea el que quiera creer que crea Y el cano su razón tendrá Yo suelto mi canción en la ventolera Y se la escuchen quien la quiera escuchar Ya está en el aire girando mi moneda Y que, que sea lo que sea y que sea lo que sea lo que sea y que sea lo que sea, y que sea, lo, que sea. Y que sea lo que sea ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea, mm. sea de cantora Mercedes Sosa y Drexler, campana de largada. Prohibido amanecer Gustavo Campana Hasta las 4 En AM750 Vamos a seguir vendiéndote lo que va a pasar a partir de las 3 y media de la mañana En ese momento Don Hugo Díaz y su armónica Se hacen cargo de la recta final del programa de hoy La Telecita y el Humahuacenio Thank <laughs> you. política armónica de Hugo Díaz se va a hacer cargo de Prohibido Amanecer a partir de las tres y media de la mañana, escuchaste en este nuevo adelanto, la telecita y el humahuaqueño Y 50 en 7.50 Argentina avanza Derecho a la Información grados, 50 minutos. Humedad de 79%, temperatura 17 grados 5 décimas. Martín Insaurralde expresó optimismo de cara a las legislativas del 27 de octubre. El candidato a diputado por el Frente para la Victoria aseguró que en esas elecciones se reducirá la brecha con el Frente Renovador porque a diferencia de las PASO, la gente ya sabe que el partido que lidera a su par de tigres, Sergio Massa, no apoya al gobierno. Además, el intendente de Lomas de Zamora consideró que esta campaña es más ordenada. Estamos muy confiados a llegar al 27 de octubre en estos días finales porque la verdad que hemos hecho una gran campaña, la gente ha comenzado a clarificar cómo son cada uno de, de quienes formamos parte del gobierno. Había una confusión con el Frente Renovador, si apoyaban al gobierno nacional, digo, lo, lo veíamos en cada una de las encuestas, si, si se podía ver si había confusión y lo hubo. Digo, también yo era un candidato desconocido, formaba parte de todo, creo que tuvimos una campaña más ordenada, donde tuvimos más tiempo de que yo me pudiera presentar y recorrer la provincia conocer, es que es inmenso. Jorge Obeid expresó que se prepara para volver a gobernar Santa Fe en 2015. En la celebración por el 17 de octubre, el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria afirmó que el peronismo es heredero de una historia heroica. Además, agregó que quiere llegar nuevamente en 2015 al gobierno porque es una provincia que vive atemorizada por la violencia y el narcotráfico. En ese sentido, le dedicó un párrafo al atentado sufrido por el gobernador Antonio Bonfatti, con quien se solidarizó, pero a la vez sostuvo que es necesario brindar seguridad a todos los santafesinos. El proceso de paz entre el gobierno y la FARC cumple un año. Este aniversario se da sin haber llegado a acuerdos en la mayoría de los temas pactados en la agenda y con las próximas elecciones presionando los tiempos para llegar a un acuerdo que ponga fin a 50 años de conflicto. Las delegaciones de la guerrilla y del gobierno abrieron las conversaciones el 18 de octubre de 2012 en Noruega y pactaron una agenda de cinco puntos, ítems desde donde se enfocaron los debates en las últimas semanas. Pelota. Una multitud acompañó a News en el banderazo. Unas 35.000 personas estuvieron junto al plantel en la práctica para cumplir con el rito previo al Clásico Concentral. Además, los jugadores realizaron una movida solidaria en el estadio para recaudar fondos para las divisiones juveniles del club. Humedad 79%, temperatura 17 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 7.50 avanzanza. Derecho a la información Federico Pequia va a presentar el jueves 31 de octubre a las 21 y 30 Su segundo trabajo discográfico de Acordes y Flores Lo va a hacer en Salta y Resto, allí en Salta 755 Y uno de los invitados será Guillermo Fernández Viene Pequia de, de presentar durante gran parte del año 2013 a lo largo y a lo ancho del país este segundo CD teniendo en cuenta aquel que salió en octubre del año 2008 ya como lanzamiento de, de su carrera solista. Empecemos a recordar de Acordes y Flores empecemos a vivir lo que va a pasar el 31 de octubre en Salta y Resto. Dos temas tienen a Rodrigo de la Serna como invitado Caja Sonora y tu voz ahora es tiempo que el amor se arme se arme de paciencia de fuego de todo lo que necesita para combatir a pura ternura a manos limpias contra el imperialismo del desamor, del desamparo De la injusta injusticia que atropella, que atropella y mata. Bendita caja sonora, decime cómo sentir, porque el sentido me ahoga y alarma estima bendita caja sonora decime como soñá si andre me quita el sueño y al odio germina Cacha sonora decime como evitar sentirme nadie entrenado que ocultada medida Un sistema que atropella la justicia y la equidad. sonora decime como habitar mi tierra deshabitada desencia perdida debajo el puente mis rues desnudan su realidad y el cielo de los inviernos que ruge y castiga me duele la indiferencia me angustia la soledad Me siento nadie entrenado que oculta medidas luchando en la inercia de un sistema que atropella la justicia y la dignidad Mi ta caja sonora, decime donde gritar para que el grito no encuentre respuestas esquivas, soy luz que vive en la espera. De aquel que debe sembrar, de oídos sordos que enperan y alude mi herida, mi voz madura en la aldea del germen de la verdad. Tanto enciende mis velas que esperan heridas, cobrarse en de un sistema que atropella la justicia y la equidad. Oigo tu voz de inmensidad, abriendo cielos en mi soledad oscura. Oigo el gemido de tus notas de marfil y claridad y siento tu sed ante la miel de mis caricias. Y en tu voz, en tu voz derramo el vino de mis noches de ansiedad. Tu voz, Mi paz. Oigo tu voz sin sospechar de aquel secreto que me espera. Aquel secreto que me espera en tu caudal. Oigo el destino de mis manos que se funden al vibrar. Y veo nacer sobre tu piel las melodías de tu voz que esconde el ángel del misterio y la verdad. Tu voz, mi paz. Oigo tu voz vistiendo de luz mis sueños, tu voz en flor, despertando mis sonidos de adentro, latiendo en mí tu voz, sangrando ríos de canción y libertad, tu voz. Mi paz. Ahí estaban los dos temas que cuentan con la participación de Rodrigo de la Serna, estamos hablando del último trabajo discográfico, el segundo, de Federico Pequia, que va a ser presentado el jueves 31 de octubre, 21 y 30, en Salta y Resto Salta 755. Siempre te decimos que hay que conocer al artista abajo del escenario para saber lo que pasa arriba. Y hay algunos datos de, de la vida de, de Federico y cómo fue uniendo algunas pasiones, A, ...a su música... ...a ver, te cuento... ...compuso con alas de cristal... ...que es el himno de los Juegos Paralímpicos... ...de eh, Argentina 2013... ...que cantó en la inauguración... ...junto a, a Teresa Parodi... ...encabeza la campaña... ...30.000 árboles para la memoria... ...que forma parte... ...de un trabajo del Ministerio de Desarrollo Social... ...de la Nación... ...para la que compuso Chacarera del Árbol... Eh, ...forma parte de la campaña Únete de Naciones Unidas contra la Violencia de Género, para la que compuso una, una cumbia que es algo así como el, la banda de sonido de, de la campaña, y con Desarrollo Social de Escobar estaba participando en el programa municipal Formación de Bandas de Música con Adolescentes en el barrio Lambaré, allí en la localidad de Mawich. Datos que obviamente mucho tienen que ver con el artista... Arriba del escenario. Federico Pochia, de su segundo trabajo discográfico, Miedo. presente dame una simple razón que obligue a no pensarte más no me des el reino de tu suerte ni el destino de tenerte al despertar frágil creadora de lo incierto dame aquel firme argumento para no mirarte más Que al ver tus ojos hoy intento y me asusta el sentimiento de intentar, justo que mis alas despegaron de un amor encadenado que nubló mi libertad. Justo abrís el cielo entre tus brazos cuando mis sentidos pasos tienen miedo. Де воля. Mm. -hmm. Si sí, todos los temas de este segundo trabajo discográfico de, de Acordes y Flores pertenecen en Cuerpo y Alma, en Letra y Música a Federico Pecchia. Pero también hay tiempo para algunos clásicos. Su versión de Nada, de Dames y Sanguinetti.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 que silencio allí en tu puerta y al llegar hasta alumbrar un candado de dolor me detuvo el corazón nada nada que en tu casa natal son que teje el sucial y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada nada más que tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún ¿dónde estás? para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar Se donde sin querer te digo a y hasta el eco de tu voz en la nada me responde con la cruz de tu candado por tu pena su rezado y ha rodado en tu pordor una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 Y si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Todo este material será el que presentará Federico Pequi al jueves 31, 21 y 30, salta y resto, salta 755. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Vamos llegando a la hora del mini recital, nos vamos a encontrar allí a las 3 y media de la mañana con la armónica, con la mítica armónica. De Hugo Díaz, ahora hay mamá y andá y decirle a tu mamá. tatucas so no sé cómo he podido si... Prohíbe el querer esa sequia de tu casa ibidita y, y quisiera ser para morderte la boca cada vez que tengas sed. No ha de nacer en la tierra, hombre de mi calidad, con la mujer y la copla, ni de morir soy capaz. Anda decirle a tu ama que si te quiere vender aunque no tenga dinero tengo alma de mercader Te quiero, pero nunca digas en la vida desagua más de que aunque sea agua de te puede calmar la sed. Aunque te quiero montones Pregunté por quién es... Hay mamá en esta madrugada... ...de música folclórica y latinoamericana... Anda y decile a tu mamá... 7.50 Algunos otros datos que seguimos sumando... ...parte de lo que hay que saber... ...a esta altura del partido. Realmente es... ...es duro, tan duro como incomprensible... ...pensar que ayer tuvieron que juntarse... ...en conferencia de prensa... ...doce años después... 12 años después... ...los familiares de las víctimas... ...de la represión del 2001... ...pidiendo que se fije fecha... ...para llevar adelante definitivamente... ...el juicio oral... Los querellantes en las cinco causas por las víctimas de la represión del 19 y el 20 de diciembre del 2001 pidieron al Tribunal Oral Federal número 6 que terminen las dilaciones y chicanas y fijen fecha de inicio del juicio oral a los responsables de la represión que dejó en todo el país 38 muertos. Pasaron 12 años. Son 38 los muertos. Cuando se habla de la democratización de la justicia, se habla, entre otras muchas cosas, de terminar con estas historias. Es tan duro como incomprensible que ayer, a 12 años de aquello, las... los familiares de las víctimas de los 38 muertos se hayan tenido que juntar en conferencia de prensa para gritar que el juicio no tiene fecha aún. Familiares de las víctimas de la represión del año 2001 piden que el tribunal fije fecha del juicio oral. Nos vamos al charango de Ariel Carlino y la leyenda Salve al hombre y tantanacuy amanecido. es un pasajero que viaja y el tiempo lleva que solo dejará eterno la urdimbre de un pensamiento la vida es un pasajero que viaja y el tiempo lleva Pensar que tras un tal hombre Tras huida se vuelva a beso Para que arome el espacio Y así lo reparta el viento Pensar que tras un tal hombre Tras huida se vuelva a beso Salve al hombre ya pelo hombre de sus envidias de su miseria salve al hombre sea que hombre al porvenir y su senda se le ofre sea que hombre de sus palabras que lo condenan comprenda su cosmos inlibre Se le ven un brazo hacia Un equilibrio perfecto y fluyó en esa armonía, luz, color y entendimiento, vibró un péndulo en el alma, un equilibrio perfecto. Cual subia suave, días de dicha y dolor, sangre que empuja el camino, latidos a corazón, peretra cual subia suave, días de dicha y dolor. de su miseria, salga al hombre de aquel hombre, al porvenir y su senda, salga al hombre de aquel hombre, de sus palabras que lo condenan, comprenda cosmos y libre, se le den rasgo hacia el confín, Miguel Carlino y la leyenda Salve al hombre Y Tantanacui amanecido Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las 4. Prohibido amanecer En AM750 Dice el título principal de Página 12 esta mañana Otro 17, una multitud se convocó a Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad. Sin orador central, las columnas de las organizaciones políticas, gremiales y sociales se mezclaron con los muchos que se acercaron por su cuenta. Otro 17 con la firma de Julián Brustein, el título central en tapa de Página 12 de hoy. Llegan Pablo Milanés y Caetano Veloso. Me despertarte con un beso En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuello Déjame correse en mi que conozco sin límite y fronteras déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera déjame repasar tus accidentes de tenerme a palmar cada, cada medicina humedezes tu soho si tu fuente que penetrar al fondo de tu vida déjame demostrar que dios noiembre Purifican el alma y el deseo que al aún mi cuerpo temple y relajado en paz me duele. Déjame despertarte, nena, latiga. De hablár y compartir nuestros angelos. Y en la mañana ven a a repetirte que te quiero. Vuelve a retentirte. En esta madrugada de música latinoamericana en prohibido amanecer comienzo y final de una verde mañana, Pablo Milanés y Caetano Veloso. Hola, soy Corina de Villa Santa Rita Carlos de Parque Avellaneda Ay. Estoy muy contenta escuchándolos Hablar del programa es repetir los elogios de siempre Creo que fue sabio, que mostró que era sabio Un beso grande ...vos también podés tener más aire... ...5354-6655... ...el micrófono de los oyentes, oyentes... ...Aire 750... ...se los agradezco, gracias... ¿eh? ...chao chicos... ...lectura recomendada de esta mañana... ...en Página 12... ...Correctivos... ...con la firma de Horacio González... ...y si digo correctivos ya sabemos que estamos hablando del análisis del titular de la Biblioteca Nacional y uno de los hombres más agudos de Carta Abierta sobre lo sucedido con Juan Cabandié. Dice González, hacer de lo político un enjambre de hechos que deben ser impresos en miles de cámaras de seguridad es una de las agonías postreras de la vida social. Adquirimos la tendencia al registro a la reduplicación digital del mundo, a ampliar el imperio microfísico de la fotografía, como relato de nuestros encuentros fortuitos con las imágenes más instaladas del momento. La foto era antes un elemento episódico. y bien de la intimidad burguesa y ocasional compañera de momentos culminantes del drama temporal que elegíamos para inmortalizar la pose. Pero ahora estamos en manos de un acto que se repite por millones de veces ante millones de personas. El sujeto político moderno es, antes que nada, la facilidad de una foto, que ya es post-instantánea -inst y un continuo control visual de nuestros actos. Ya no hay instante, hay post-instante continuos, todos ellos continuos. Hay una infinidad de puntos perpetuos que ya no llaman al álbum del recuerdo, o a la nostalgia, sino al encadenamiento irreal y permanente fluido de los rostros. Nuestro rostro es un flujo de pixeles entre millones de rostros. En vez de revivir en una foto, desfallecemos en cada una de ellas. Y finaliza diciendo don Horacio González, el aprendizaje, como todo, tiene algo de sufrimiento pero lo realmente condenable es la interpretación a la que llegó Pañi en consonancia con lo que se está diciendo de estos años de juicio a las violaciones de lesa humanidad, paréntesis, Pañi una de las plumas más importantes de la nación, cierro paréntesis. Descubre esto nuestro articulista sutil, Pañi, que Cabandier representa a los dos demonios en la lengua, habla como hijo de las torturas en la ESMA y como hijo del apropiador policial, intenta definir así, por un vocablo, el entero idioma de un gobierno. Menudo error que sobre la base de un diccionario común que puede comprarse en el subte o en cualquier kiosco podría subsanar. Una de las principales plumas de la reposición conservadora está diciendo que toda esta época es una engañifa a través de una palabra incauta en un procedimiento de rutina pero las palabras tienen la libertad de verse nuevamente de revisarse por su revés y por sus rebordes y si esta es verdaderamente poco conveniente no autoriza a construir ese bucle que deslegitima a miles y miles de militantes al cerrar en el plano del lenguaje La diferencia entre captores y capturados se pone muy lejos del drama humano de la Argentina y merece situarse en la escala aún más agravada de la apología de las cámaras de seguridad. Llegan ahora hasta el nivel mi microscópico y de la heterogeneidad lingüística en lo que nadamos inconscientemente sin percibir qué modos son atrapados, vulnerados y decomisados el análisis de Horacio González, que lleva como título correctivos y que habla, por supuesto, del caso Cavandier. Hugo Díaz, su armónica y el mini recital de esta noche, que arranca con Chacarera del Rancho. Las lecturas recomendadas que salen, que se multiplican en el página 12 de esta mañana, las fuentes de la lealtad, con la firma de Eduardo de la Serna. Ustedes ya saben, cura, opción por los pobres. Dice Eduardo, el 17 de octubre es día de memoria. Y memoria es recordar, volver al corazón, remembrar, pasar por los miembros, revivir, Algo que nos ha marcado El 17 de octubre es día de lealtad Palabra olvidada Es día de conmemorar De hacer memoria juntos Hubo un día que la patria sublevada El aluvión zoológico Los cabecitas negras Los trabajadores Tomaron la palabra Y la tomaron porque había quien escuchara Es cuestión de sujetos De ser Y de ser reconocidos Y ser reconocidos es ser valorados, ser tenidos en cuenta. Claro que no es simplemente arqueología o datos históricos, es volver a vivir. Y agrega Eduardo de la Serna jugando con la palabra lealtad. Siendo jefe de gabinete de ministros de Cristina, Sergio Massa afirmó a la embajada yanqui, ahora no encabezada por Braden, Que Kirchner no era un perverso inteligente, sino simplemente un perverso, lo que no se parece en nada a la lealtad, sino bastante a la traición. Las fuentes de la lealtad con la firma de Eduardo de la Serna en el Página 12 de hoy. Hugo Díaz, El Antigal. <música> Ayer se conoció el videotestamento de Erich Kripke, lo vas a ver en las redes, está sentado en un sillón frente a su abogado, Giachini, el hombre que lo albergó en su casa a lo largo y a lo ancho de, del arresto domiciliario de los últimos años de su vida, tras la condena a muerte por los 325, 335 crímenes de las fosas adriatinas se nos dijo que era una orden de Hitler, y quien no cumpliera sería fusilado. Las fosas adriatinas, Pripke, Bariloche, y todos los datos que, que tienen que ver con esos casi 30 años de presencia en nuestro país, van a ser el eje del próximo capítulo de Funes el Memorioso. Sábado a las 23 horas, mañana, en Prohibido Amanecer, por supuesto. Tendremos un adelanto. Podrás allí escucharlo a Esteban Buch. Esteban fue quien, por primera vez en 1991, para su libro, Los pintores de la Suiza Argentina, tuvo la posibilidad de tomar contacto con Pripke. Y realmente, para su asombro, y para el asombro de todos nosotros, cuando releemos este libro... ...que fue escrito hace más de 20 años... ...no entendemos cómo este personaje... ...que se escondió... ...durante medio siglo en nuestro país... ...frente al... ...primer grabador que se puso enfrente... ...confesó quién era... ...confesó su rol... ...en la masacre de las fosas adriatinas... ...y después... ...cuando... ...tres años más tarde... ...se enfrentó a Samuelson el hombre de la cadena ABC de los Estados Unidos, volvió a repetirlo. Y después de esas dos confesiones, fundamentalmente después de la de Samuelson, porque dio la vuelta al mundo, Italia pidió su extradición. Y allí nació la condena, y allí nació la cárcel. El sábado a las 23, Funes el Memorioso, el caso Tripke. Seguimos con el mini recital de esta noche con la armónica de Hugo Díaz. Flor de Chacarera Hugo Díaz, escuchaste Chacarera del Rancho, de la Antigal, Flor de Chacarera y cerramos este mini recital con agua clara que corre.